Estado el pique, medalla de plata, Think About the Way, ICMC 34%. Y con el mismo porcentaje, pero 10 votos más, triunfando la canción de Paradisio, Bailando. esa fusión bélgica españa la voz de maría isabel garcía asensio marisa ¿eh? la mala g u e ñ a que cantaba este、Le、bailando los gofres ¿Eh? que hacía bueno como era belga hacía g o f r e s q u é tono t que es pues hasta aquí g u i l l é n caballer que os va a poner a bailar este sábado no Este sábado. Pero bueno, pero qué maravilla.、Ah, e s t a la vera de la reina, tío.、Pero、en el、qué? Copacabana, gratis gratis, gratis, gratis. Pero bueno, gratis. ¿a qué hora es?、Esa、Ahí ya te he pillado. A las 6 de la tarde. Ah, pues mira. ¿Ves? Acceso libre y gratuito. Guillén、oh. Caballé pinchando. Pero, ¿qué, o sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Do, dos veces. Que te invite a una copa, Guillén. Venga, va. No, va. sí, sí.、Pues. Yo, yo os la pido. Yo os la pido. Que nadie se lo pierda. En Copacabana, este sábado, Talavera de la Reina, te, te lo vas、Dios、a pasar. Yo os la pido, ¿eh? Yo os la pido. Sí, ya, ya. ya, dale, piso, ya. Tía, sí, tía, no, tía. sí. Invitar no, ¿eh? Sí, sí, no, pero lapidar sí. Claro. Ponto. q u e d a <risa> n o s con Guille, que lo vais a pasar bien. Chao, fieras. Hasta mañana. e n canal. A Semana Santa huele ya. Mañana los niños, según qué comunidad, ya no van a, a clase. Con lo cual, estamos todos así en este plan. n a ver qué hacemos con los niños! Venga, vámonos a comérnoslos. Bueno, pues eso, que ya empiezan las vacaciones de Semana Santa en algunas comunidades, en Canal Oñal, porque es fiesta el lunes de Pascua, la m o n a y esas cosas, ¿vale? Bueno, hoy en la pregunta de la noche, por cierto, hola, soy Guillem.、Eh, ¡Hola, Jorge! ¡Hola! La pregunta de la noche es: ¿Qué cosas acumulas en casa con las cuales podrías incluso hasta pasar una pandemia?、Eh, pelo de mi perra. Pelo de tu perra.、Sí. ¿Te ¿Te puedo a... rellenar el e d r e d ó n si quieres. Y estaba a punto de recomendarle un cepillo, pero va a haber algo en cara de pingüino. El tío me dice: No, no, no sí, sí, ya... la... O sea, tú, tú Necesito... recoges y sale a l momento otra vez. Necesito un palé. Madre mía. La gente en la pandemia acumulaba pues,、eh, papel higiénico, papel higiénico sí. atún, atún sí, por、claro. ejemplo, botellas de agua. Cuando el apagón, la gente se c o m p r i ó hornillos y radios <risa> pilas. con pilas, pilas, pilas Pila de petaca,、eh, por ejemplo. También tenían、eh, bobinas. linternas, bobinas, velas. ¿Qué tenéis en casa que acumuláis? ¿Vale? Como para pasar una pandemia. Me vale todo. Así que os voy leyendo. ¿Dónde? En el Instagram de los 40classic.oficial, en las stories, ahí podéis responder. Y yo os leo. Uno. Con Guillem Caballé. En los 40 Classics. i v o l v i e r a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 m m o En t o ABA en la fiesta. Sí, en Talavera de la Reina va a haber un momento a b a en Copacabana, lo digo en serio. ¿eh? El sábado a las 6 de la tarde, muy riquitos. í las clásicas fiestas ochenteras. ¿Tú cuál es la tuya próxima? Ya he visto que tienes una próxima también. En Cádiz, el 11 de abril. ¿Ves? Ya está. Si es que tenemos todo apuntado. Los dishocques, que hacemos de todo y parece que no, ¿eh? h u j a has dicho por el vino que hace u c h i m o m a、bueno, y o Bueno, ya hay gente que acumula muchas cosas en casa. Por ejemplo. Carlos dice palillos chinos para dar y vender de todas las veces que pedimos chino en casa. Saludos, madre mía. Si es que es verdad, los tappers, los tappers también de los chinos. María San José dice detergente para lavar la ropa. Mínimo tres garrafas、Olé. tengo. Toma ya. No, no, si es que llegas ahí, al, al cuarto de la lavadora y lo, y lo flipas. ¿Huele a aquello? Igual hay que poner lavadoras. No, no, no, no, no. y así, hombre, habrá menos, así habrá menos acumulado.、Digo. Hombre, hombre, hombre, ver, Tampoco es cuestión de meter un litro de jabón ahí ¿eh? y cargarnos el planeta con tres lavados. ¡El centrifugado de Jorge Sánchez! vio, a n d r e a b o c h a l i por lo que fuera, pero ahí tenías la versión que hizo Donald Saber de este contexto. Ah, bueno. <coughs> no me salen m á s e s putos. A ver, tengo que volver al tema del día. que He dicho, ¿qué cosas acumuláis en casa con las cuales podríais pasar hasta incluso una pandemia? Ana dice: Naranjas. Dice: Mi padre trae naranjas cada día del huerto. Claro, normal, estás de Valencia. a、um, h i v y Floyd dice: Gel de ducha y desodorante. Tengo en casa para lavarme entera. ¿Qué más? Latas de f a v a d a d e Mayena. <risas> Literal, ¿no? Claro, normal. En casa, como para pasar una pandemia. Y Rebeca me dice: O、oh, botes de garbanzos. Dice: Mi pareja, oferta que ve, bota que te crío y que compra. Y a mí no me gustan. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Estoy haciendo lentejas, pero mira, a s í a lo tonto con el picoteo de este chorizo Palacios, que me he comido medio.、Mm, esto sabe a pueblo, a lo de siempre.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 Celebrar es compartir, es encontrarse, es conversar, es disfrutar. Por eso, con motivo del 50 a n i v e r s a r i o del país, los suscriptores tendrán acceso a una programación especial de actividades exclusivas en el País Más. Encuentros, coloquios y experiencias únicas pensadas para celebrar este momento. Consulta la programación completa de actividades en España y Latinoamérica en e l p a i s m á s c o m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 60 aniversario. El gran musical de los 40. Domingos por la mañana de nueve a diez, ocho a n u en v e e Canarias. En los 40 Classic. Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. noventa punto cuatro ocho. y su. Bueno, Snow Patrol y su Chasing Cars. Lo he dicho al revés. Maldita dislexia. Si es que los, a ver, los disléxicos también somos persianas. A ver, Javier Daplus dice: A ver, ¿qué, ¿qué acumuláis en casa? Dice: Tengo unas 15 radios. Dios mío, espero que las tengas s e n t r a l i z a d a s todos con diferentes emisoras. Y, y una placa solar para cargar las p i l a s por si hay un apagón. ¿Me dejas mucho más tranquilo, Javier? r Um, Rock dice: Nada, el sueldo no sobra para guardar nada. Pobrecito mío. Y、really、hay no bad. If you care enough for the living, make a little space. Make a better place. Heal the world. Make it a better place. States. but I can't live that way.、Oh. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate. Las 9, las 8 en c a n a l por aquí lo que tenéis en casa y que acumuláis para una próxima pandemia hay gente que se viene muy arriba joaquín cámara dice talento tengo mucho talento acumulado claro normal、um, eva cámaras dice tengo arroz pero mogollón como la albufera entera en casa ricola dice macarrones dice italia se ha quedado sin Las despensas, que no a l g u i e n las ordene. Turn En los 40 Classic. Americano. Vamos, no podían venir de otro sitio más importante que en Dashville. Hoy he preguntado qué acumuláis en casa como para pasar una pandemia. Sider dice Ron. Dice Nico dice: ¿acumular polvo cuenta? Es posible que también cuente, es cierto. A Pedrosa dice: Sueño acumulado por un tubo. Eso tiene que contar, por supuesto. La gente acumula lo que le da la gana. Yo, por ejemplo, acumulo como 14.000 o 15.000 CDs en casa que no le doy un s o para nada. Ay, Dios mío. Pero es que no quiero tirarlos. Es que son 14.000 discos. Ay, Dios. はい。 ¿Son、sure no. dos? como él bueno de hecho s í los otros cuatro que formaban parte de las otras cuatro bandas que giraban al mismo tiempo con el nombre de bonnie ¿eh? como no cantaba ninguna pero el que nos llegaba aquí bailaba de forma muy peculiar parecía que le estaba dando un perreque a ver qué cosas acumuláis en casa por ejemplo increíble dice n pues mi amada esposa acumula ropa mucha ropa podríamos montar hasta un chiringuito claro, lo de bragas a tres euros verdad alberto a dice tengo latas de sardinas Para una pandemia, un volcán, una filomena, vamos, todo lo que llevamos pasado. Latas de sardina. ¡Qué ricas! Los 4 i p o d e s i s よし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 プリション Eran los besitos que nos daba Prince a todos nosotros. Venga, lo voy a confesar de forma pública: es mi artista favorito. Prince Leroy Roger Nelson, el de Minneapolis. Que lo sepáis. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem c a b a l l é Los 40 Classic. ¿Y el abuelo Luis? ¿Qué tiene que ver? Os lo decí, a lo que ya no se lo cree. ¿Pero qué le habéis contado vosotros? s Que la muerte es un viaje irreversible hacia la nada. Joder, Olari.、No、Joder. La nueva comedia de David Serrano. Laponia. Con Natalia Berbeque, Julián López, Ángela Cervantes y Bebion Enger. 1 de abril solo en cines. Buenas noches. Si has participado en alguno de los cinco sorteos de Triplex de la ONCE y de Super ONCE de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la ONCE o en juegosonce.es.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 40 Classic. Salimos de la cárcel. Me... Estáis escuchando esto, ¿no? Sí. Pues queridos oyentes y reyes magos, si escucháis esto,、eh, si alguien os pregunta, decid que escucháis esto. Los 40 Classic. She's Just like us, there's a code alone Cantaban aquello de In the Shadows, ¿vale? en las sombras. Bueno, nos queda mucho por descubrir qué tenéis vosotros en vuestro trastero, en vuestra despensa, qué acumuláis en casa. Seguid mandando mensajes por fin. Los 40 Classic, Classic. la fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Morning Box. Una película olvidable. De hecho, yo creo que no la v i jamás. Y mira que soy friki. ¿Mm? Porque cuando estaban en Boa g los grupos musicales infantiles, ¿Mm? apostaron todas las fichas al negro. A te... regaliz. Regaliz. Que nadie se acuerda porque s a l i e r o n parchisa los dos segundos y se lo llevó todo. ¡Que beses! s o que beses! Morning Box. Todos los días desde las seis de la mañana. Las cinco en Canarias. Javier Penedo te despierta en los cuarenta c l a s s i c Buenas noches. En el sorteo de mi día de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido. Sí, ahora te lo digo. v e i i n t u n o de mayo del dos mil! Ya está. Y el número de la suerte, el. u n o Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la once. Once. Ahora y siempre, bien jugado. Los 40 Classic.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 andáis a ya queda menos para que empiece la semana santa s í mañana en algunas comunidades los niños ya no van ni al cole ni al instituto <risas> bueno en fin pero ya empieza la semana santa dicen algunas previsiones que hacer buen tiempo o estamos ¡En e Canarias bueno en canarias ahora mismo sobre todo en la gomera están pasados por agua Pero bueno, con, esperemos que pase ya la, la tormenta Terés y que todos disfrutemos de unas vacaciones bien merecidas. Si me acompañáis, os pongo unos cuantos disquitos. a Ah, y el tema de la noche, voy a seguir contando con él. Ya sabéis, ¿qué cosas acumuláis en casa como para pasar otra pandemia sin tener que ir al súper? l ロ tus números uno, con Guillem c a b a l l en los cuarenta clases. La mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. s í este era Manu Chao diciendo me gustas tú, pero en realidad la letra la compuso Al Alimón junto a Paz Gómez, que era su chica por q u e l entonces, ¿vale? Y que fue compañera mía en Click Lapidia ahí por el Pleistoceno en, en 1994. Ahí que han puesto en redes un papá tú que hacías en los 90 en las redes de los 40 Classic. Podéis verlo y reíros de mí un poco. Sí. LOS 40せいちゃん、せ c ちゃん、せいちゃ 40 Classic te damos la mejor mezcla de números u n o... Baladas. Loved, oh, oh, oh, la mejor mezcla. Solo ágil. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Déjame que les lea a la gente una noticia que hoy me ha impactado. En un principio parece cosa muy seria, pero luego la, la cosa se tuerce. Hayan a un hombre vinculado con el radicalismo yihadista, ahí es cuando la cosa está seria, y se tuerce con un twist que no esperaba nadie. Dormido en un cuartel de la Guardia Civil en Sevilla. Saltó el muro que rodea el edificio para acceder al interior y posteriormente un guardia civil se lo encontró sobando en unas escaleras. Desde luego, España es ese país que tienes que vivir. Vamos, no te lo pueden contar, tienes que vivirlo. Oye, Una última lectura i t de las cosas que me habéis escrito de que acumuláis en casa, con las cuales incluso hasta podríais pasar una pandemia. María Lund dice: Tengo camisetas rotas y bragas para limpiar, pero a ver, limpiar, limpiar, no es que se limpie mucho, pero ya lo haré en el próximo COVID, me parece bien.、Um, Ann Banks69 dice: Ja, ja, ja, papel de cocina y harinas de muchas clases. No sé por qué se ríe. Los 40 Classic, it's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. Son Luis a n d e n e u s Oye, Mónica, faltas tú. ¿Qué acumulas en casa? Nosotros, como buenos cordobeses, somos mucho de aceite. ¿Aceite、ah. de oliva virgen de b a e n a Sí. ¿Y qué tienes? <risa> Del que tenemos la despensa llena. Normal. Garrafas y garrafas. Os quedáis con Mónica. Yo me largo. Hasta mañana a las 8. Adiós. Los 40, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40.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 11, las 10 en Canarias. Con solo tus números, uno en tu altavoz inteligente, usa tu voz. d i c i e n d o Alexa, pon los 40 Classic.、Right、Without saying. I can Nos hemos puesto en modo comedia romántica esta noche con Julia Roberts, Hugh g r a n t aquí rodeados de amor. Qué gran película, ¿verdad? n o t t i n g Hill. Y después de Guillem con el foco puesto en todos tus números uno. Los 40 classic. classic. La fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Van a seguir sonando sin pausa, empezando por este delicado piano que escuchamos ya en How to Save a Life de The Frey. Bienvenidos. Estepón, yo sé un día. Talk. He walks, you say, sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you, you stare politely right on through. s o m e s sort o r to f window.